Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy nos van a acompañar en las finas arenas de la playa Wi-Fi Newman. Pues eh, todos bienvenidos, este es el programa número 420 de la isla de Encanta y como os hemos contado eh, hoy vamos a charlar con Paco eh, del grupo murciano Neumann, Neumann, Neumann, en fin... Eso ya a gusto del consumidor. Según toque. Según el nivel en el CCC, ya se sabe, Julito. Sí, según el curso que has escalado. Claro. Si eres Proficiency sí. y de esos, pues... Si tiene un Trinity... Puedes decir Newman man con, con total seguridad. Depende. Si no, pues si eres ahí de la meseta como nosotros, pues... Mesetarios. No. Paco. Hola, buenas noches. Acércate al micro. Sin miedo. Feel free. Hola. ¿Cómo estás? bien Bien, muchas gracias. Nada, hombre, muchas gracias por venir. La verdad no. es que no son horas, ya has visto que el barrio queda lejos del centro <risa> así que ya <¿tú> sabes <risa> lo la <que hay, risa> distancia que hay. Bueno vengo de vengo de, de Granada, o sea que sin problema entonces, <risa> ya estás jurado de espanto. Está. sí, no, no pasa nada. Encantado, la verdad. Enhorabuena por tu nuevo trabajo, por vuestro nuevo trabajo, Muchas eh, gracias. del cual hemos escuchado Gel abriendo este programa número 420, una de las seis canciones que podréis encontrar en By Fear High Love, que es el nuevo disco de Newman, en este caso acompañados por uno de los santones de esta santa casa, Julito. Sí, la verdad es que somos bastante fan y, y esa comunión que ha habido ahí entre las dos partes, pues nos ha hecho tilín, nos ha hecho mucha gracia. Sí. Y de hecho, pues eso nos. nos hemos hecho eco y los hemos traído aquí hasta la playa Wifi. Se trata, hablamos de Ken Fellow sí, eh, uno, pues, uno de los líderes o co-líder de, de Posis, que, pues eso, habéis hecho buenas migas y un disco juntos. Sí, eh, eh, fantástico trabajar con, o colaborar con, con alguien como Ken. O sea, nos hicimos de amigos y surge la posibilidad de, de que viniera a cantar unas canciones con nosotros y de tocar la guitarra y... Lo pudimos hacer y, y bueno, escuchar a, a Ken o cantar con Ken ahí haciendo un dúo y todas esas cosas, pues son muy bonitos, un recuerdo un recuerdo muy bonito para toda la vida ya. Es claro uh -huh. que sí. Eh, otros eh, músicos murcianos, años ha, por ejemplo Juan Antonio Ross, también pudo trabajar eh, a su vela, a la edad de Ken Studinfelo hace Hace mucho mucho tiempo, grupos como los Granadinos Cecilian mm. también grabaron su sí, primer disco sí, con Esos son trabajos de los que él producía. Exacto, como productor. Sí, pero como productor. Eh, hasta donde yo llego es el primer disco a pachas que hace con un grupo sí, español. Sí. Sí, aquí la, la historia ha sido distinta en ese sentido, ¿no? Y un poco por la, bueno, por lo que dicho, por la comunión esa, ¿no? O la que, que había entre él y, y nosotros, ¿no? Siempre no. A mí, evidentemente, me gusta siempre que stream Fillow y ya le gustaba a entonces, bueno, pudimos hacerlo. ¿Cómo los conocéis? Pues en un concierto que venía a Murcia a tocar, yo estaba allí y, y me escribió por el Facebook que necesitaba un ampli. Anda. Y yo no lo conocía, o sea, no era amigo suyo, así que seguramente le darían el contacto, no sé. Es muy chapalante, ¿no? Sí. <risa> y le llevé el ampli, estuvimos ahí en el concierto que iba con Disciplines, y, y nada, no... Nos intercambiamos del disco, el medio el de los disciplinas, yo le dio el, el primero nuestro, el Plastic Heaven, y, y a partir de ahí ya nos escribimos mucho, nos escribíamos mucho y le gustaba mucho el disco del Plastic Heaven, me escribía contándomelo. Yo decía, pues a mí me gusta mucho la canción que tocas con los REM. Que lo sepas. Por ejemplo. Porque hay que decir que este hombre, además de los poses o de disciplines pues eso. Ha sido durante mucho tiempo músico de directo de, de REM. También ha tocado en Big Star. Sí. Y casi casi lo que, se le ponga, lo que se le ponga a tiro es un hombre versátil. Que sí. puede hacer muchas cosas y hacerlas todas bien. Ver... bueno yo lo admiro pues por cómo vive la música y cómo, cómo ve la música yo admiro a los músicos de así y porque me siento así ¿no? entonces eh, para mí un músico es lo que él es y no te lo encuentra bueno, no luego tiene algo maravillosa y, y, y un talento y un genio pues bueno que todos sabemos no en fin el, el que que en este en este trabajo pues hoy uno preguntaban si hubiera sido lo mismo, si está o no está, pues simplemente no hubiera estado su voz, ¿no? Porque las melodías pues, son nuestras, son canciones que, que yo he compuesto en Granada en el último año que vivo allí. Pero si está la voz de Ken, pues bueno, para pues hay mejor. sintonía y, y él las canta con feeling porque le gusta. Entonces, pues mucho mejor. Suma, suma. Para nosotros suma. Así que, que sí. Pues enhorabuena, ¿eh? Que os ha quedado muy majo este disco. Muchas gracias. Y... Eh, no sé, Julio, tú cómo lo llevas, pero yo a Neumann, eh, sus trabajos anteriores, pues eh, no los conozco, no los había escuchado. Yo sí, yo me había, escuchado. ¿tú me sí? había podido escuchar el anterior, uh -huh. que no sé si incluso llegamos a tener maqueta en casa, pero vamos, es que lo tendría ya que tirar de, de archivo, porque ya sabes que, no es que se produzcan muchos discos, pero los de maquetas estamos ahí y, y hacen pila, pero vamos, yo creo que sí, que no... ...nos ha llegado maqueta suya... Uh -huh. ...y ya nada no más debería tampoco decir... ...se ha caído en el dulce por venir... ...porque es que ya sabes que mi, mi cabeza no da para tanto... ...a mí no me suena... No ...a me mí no suena. me suena... ...me acordaría... ...creo uh -huh. que me acordaría... ...en cualquier caso que sepáis que Newman... junto con Ken Fellow, en este caso tiene nuevo trabajo es un disco precioso por dentro y por fuera por lo que tiene dentro por las canciones que son seis y por cómo está presentado que es un 10 pulgadas de vinilo blanco eh, hecho con, con mucho cariño sí. Es que además es que ya la primera el primer vistazo al disco dices eh, ahí tiene que haber algo bueno el disco es muy bonito como dice, muy bien dices por fuera el, el diseño lo ha hecho Javier el que ha hecho todos nuestros diseños de, de, de los discos de Newman lleva una foto dentro de, de, de Iván Puyol que está, que, por hablado, aquí. que está por aquí que <ríe> está grabando en Super 8 y haciendo cosas súper chulas está haciendo seguimiento sí y, y luego el vinilo blanco y un 10 pulgadas que es un formato muy, muy bonito ...y luego por lo de dentro pues está grabado también con mucho cariño... ...muy rápido, muy rápido porque no me gusta grabar discos... ...a pesar de que son discos muy largos los que hemos hecho los dos primeros... ...nos gusta grabarlo muy rápido y casi en directo... ...nos uh -huh. gusta darle muchas vueltas... ...pues lo tengo muy claro... ...entonces como sabemos a dónde vamos desde el primer momento... ...y este disco se grabó en dos días... Qué guay. En ...dos días en el auditorio de, de Cox en Alicante... ...hicimos todas las tomas... ...luego se hicieron los recortes posterior en un estudio... Y, ...y se mezcló ahí en tres días... que es un disco de una semana un disco de una semana a lo mejor puede parecer que te has un mes grabando o no. hombre, bien acabado está desde luego. sí, pero no, ya te digo, es una semana de trabajo el, el vinilo uh -huh. los sistemas es una semana quizá por lo que decías de que por lo menos a la grabación llegáis con las canciones muy claritas y Sí. Termina, ¿no? y, y, y yo soy muy partidario de los primeros momentos de grabación es decir, no, no me gusta yo prefiero dejar una toma que tiene filina a una ya. toma perfecta que es la quinta o la sexta o la decimos tal. Yo me, <risa> me, me alimento de esos primeros momentos, ¿no? Y, y el disco está grabado así en esos primeros momentos, aunque da la sensación luego de que parece que hay mucha o me, meticuloso que va todo lo contrario, uh -huh. nada más lejos. Bueno pues eh, enhorabuena. En cualquier caso, mm. enhorabuena en cualquier caso. La verdad es que os ha quedado un trabajo muy apañado, del cual iremos escuchando más canciones Gracias. a lo largo mm. del programa. Pero vamos a hacer como siempre, le hemos pedido a Paco que nos tenga un, algunas de sus canciones favoritas o canciones que, que le molan para compartirlas con todos vosotros y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Hemos escuchado Hell de este By Fear High Love de Newman y Kenneth Sting Fellow y ahora vamos a escuchar un tema de Sebadoff del disco ah. Bake Sale, que es probablemente su obra cumbre o por lo menos a mí es la que más me gusta. ¿Y qué canción va, vamos a escuchar? No sé la que he cogido al final. ¿cuál, ¿Cuál es, Julito? No Not a friend, no es un amigo no Pues que suene ese tema de Sebado Y luego Paco nos comenta la jugada Que sea así Dale. uno de nuestros grupos de cabecera, como decíamos. Sí, la verdad es que este disco además fue con el que un servidor por lo menos les conoció. Eh, y es un disco que ha envejecido estupendamente bien, entre otras cosas porque es que eh, tiene muy pocas canciones eh, de relleno y el resto, que son la mayoría, son escandalosamente buenas canciones. Sebado es mi número uno, Sebado es mi grupo preferido y este disco pues... Yo lo sigo escuchando y me emociona. Uh -huh. y soy fan de ellos y soy fan de Lolo barlo y, y de todos sus proyectos que ha hecho luego en, en, en Solitario, Sentry, Doe, The Fall explosion, en fin. Uh -huh. Entonces, bueno, siempre que, que tengo que hablar de mi número, mi top 3, el número 1 es Siempre Sabado. Uh -huh. Es el grupo que, que más me ha emocionado siempre, el que más me ha hecho sentir y, y la ideología y la manera de vivir la música. pues también, pues muy similar a la de Ken, ¿no? A la que yo pueda experimentar por mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, Sebadou siempre, siempre va a estar ahí. Y de un disco que puede tener ya, puede ser de… Casi 20 años, casi 20 es años. del 94. pasarán 20 años más y será un referente del, del lo-fi, de, de lo que a mí me hace Sí, porque tiene tiene esa… Como fue grabado con absoluta frescura, se pues… Se grabó en Forapache, pues en mantiene. Seattle, y… ...bueno, lo que pasa es que yo luego he escuchado a O'Barlo y... ...y ya solo este diciendo en entrevistas de un Rock de Luz... ...que hacía un porrón de años... ...que ellos salieron muy muy disgustados de la grabación... ...porque lo quisieron hacer tan lo-fi... ...que se les fue de las manos un poco... ...pero bueno, al final lo que quedan son las canciones ¿no?... ...y, y eso sí que no tiene fecha caducidad ...o sea, la producción en un momento dado sí puede tener fecha caducidad, ...pero si el grupo suena pop y qué es lo que son ellos, o rock... Lo importante son las canciones y las canciones no tienen fecha, no, no tiene capacidad, como empucha, yo de, que sé. de hecho, a Sebado, eh, Harma sí era un gran disco, pero de Sebado ahí, falta, ahí ya faltaban algunas canciones, para sí, mi gusto. Eh. Sí. Ahí, este es lo que tú has dicho al principio, de un disco redondo, del principio al final. Claro. Uf, redondo, así que... Pues la verdad es que nos ha tocado la moral con esta lección. Nos ha hecho un es uno de, vibrar una vez. Es más. un disco que también pues eso, nos hizo, nos hizo mucho tilín y nos lo sigue haciendo cuando, cuando lo pinchamos, de cuando en cuando en nuestras pinchadas suele caer alguna de ese siempre sí. y siempre suele ser de, de Bakeshield. Así que si todavía no conocéis este álbum, pues a haceros con él, que no tenéis chupado. ¿eh? Ya sabéis cómo es la cosa ahora. A haceros con él que merece, merece la pena, merece la pena mucho. Están tardando. claro que sí estábamos hablando pues aquí con con Paco mientras eh, sonaba sí, esta no. Nota Friend pues eh, de pues las cosas estas que nos tenemos entre manos y que sí, estos pequeños que mira tú no, que, que, no, que no. casualidad no como como esto de, de que el, ellos eh, trabajan con con Ken y nosotros andamos montando nuestro aniversario anual a un disco que en este este año será sea on de Bitter de los sí, Fosis. a ver si lo conseguimos Estamos detrás de ello, aún tenemos tiempo. tiempo, vamos, tenemos que conseguirlo. Y, bueno, pues, ¿qué te animas a participar, Paco? Por supuesto, por supuesto. De hecho, de hecho se lo he dicho a Ken, o sea, que Ken ilusionado, ¿no?, de que, de que en España, pues, se recuerde ese disco y se hagan tributos, homenajes, por decirlo de alguna manera, a ese a ese álbum que, que a ellos los dio a conocer. Bueno, yo se lo comentado a Ken y... De, y la ha hecho ilusión hombre aquí la verdad es que otra cosa no pero los posis siempre sí, han tenido claro. una parroquia numerosa y, y fiel que ha aguantado de todo ha aguantado las noches buenas y también las de curro romero o sea uh -huh. que estos han tenido de todo. han tenido absolutamente de todo eso eso es así les queremos mucho pero pero es lo que es lo que hay es lo que es lo que tiene y bueno hay otros planes eh, también de futuro ...sobre los que a lo mejor no te apetece hablar todavía, ¿no? <risa> Como, bueno, estamos trabajando en, en hacer la gira con, con él... Uno, ...una serie de conciertos por unas ciudades y... Que ...eso sería para diciembre... Eh, ...luego Pousy viene en noviembre a España a hacer una gira... ...en las que tocaremos con ellos... ...y Ken tocará algún tema con nosotros de este P. ...y en fin, esta gira que queremos hacer con Ken... ...serían temas de Newman... del EP, temas de que en el último disco que ha sacado en, en solitario, el Dancing on Moonlight, y, y tema de poses también, ¿no? pero bueno, todo mío. eso está trabajándose ahora y, y está a medio camino, Entonces, bueno, tampoco sí. se puede anunciar, pero... Bueno, se le puede ir adelantando al el personal. Me me... Con, con él también para presentar este disco, claro. Sí, señor. Pues permanezcan atentos, atentos. Eh, y sobre todo, no pierdan ripio, vosotros está, eh, tú estás hoy en concreto aquí porque mañana vais a estar tocando en el Teatro Lara. Sí, mañana estamos con compañeros de, de sello, con auton Comet, estamos ahí en el Teatro Lara. Haremos un formato medio acústico en, en el Lara y bueno, abriendo un poco el concierto de, de auton Comet que presenta el disco mañana y si sí, mañana a las 10 estamos tocando allí. Pues ya lo saben. ¿Escuchamos más música, mi hermano? Espérate. ¿Qué ha pasado? ¿Qué vamos, tienes? ¿Estás mascullando algo? No, no, solamente ah. por, por, por cerrar. Por Vas a dar el regular, último toque. Mañana Teatro Lara, Autumn Comets eh, presentando Moriréis en Camboya, que es así mm, como se sí. llama su tercer álbum, y, y aquí Newman en formato reducido, pues acompañándoles en mm. el escenario. Eso es. Que es que a, tengo a precio popular, además. sí. Ya. Dos por uno Esto es Que no quede Uno por dos Julito, pinchada Que te veo venir Te decía que tengo ganas De poner a Capris Pues ponla La chupo claro, me... La chupasala. Dale Dale caña Venga A ver, concéntrate, hombre. Joder, me despisto un poquito, bueno. Claro. Pones que solo dura un, un minuto Cortita, 54 sí. de las cortitas. Es eh, la más corta que hay además contrasta con un par de canciones que que se van ahí ya rondando los, los seis minutos en este By Fear High Love de Newman con Ken Stingfellow. A Crab Kiss, eh, un beso de cangrejo. Sí. Yo un beso eso. que le doy a, a mi novia que le pusimos de ese Ah, qué guay. Ese nombre. Esta canción tiene, o sea, tiene de que hablar, en el sentido de que en esta canción tiene una segunda parte que aquí no la metimos por porque no cabía con el vinilo, ¿no? Pero que sí si queríamos meterla en el disco, quisiéramos, bueno, esto es como un adelanto al próximo álbum de Nima, ¿no? En el que irán 12 canciones que no están aquí en este, uh -huh. ¿eh? ninguna de este de este DP va a estar en el en el LP. Pero esta canción, la segunda parte, ahora se va a hacer una edición en CD y la hemos grabado, se ha hecho un vídeo y se ha grabado con una orquesta de 50 personas. En fin, Dios, chulo. qué sí, dispendio. Sí. Uh -huh. Con metales y, y vientos, o sea, una cosa muy muy muy chula que ya tendréis oportunidad. En un mes juego mucho está todo listo uh -huh. y va a ir en la edición en, c en CD del EP. Es un bonus track, ¿no? Que, que bueno nosotros siempre que hacemos una edición o algo siempre intentamos Aportar algo nuevo, y en este caso va a ser el, esta, esta canción con el vídeo. ¿Y el álbum del que, del que hablas, eh, para cuándo? Pues... Yo la verdad es que en ese sentido me lo quiero tomar con calma, porque ya sería el tercer LP de Newman y el, y el cuarto trabajo, y sí que hay un punto de inflexión importante en el que, bueno, que... Intenta hacer las cosas mejor y intenta sacar lo mejor de ti porque sí que va a ser eh, bueno importante en el sentido de que ya hemos hecho trabajo de los que a lo mejor hemos, hemos demostrado mucho pero siempre quieres dar más y entonces bueno me lo quiero tomar con calma no uh -huh. entonces yo pienso que si sí, en marzo en abril de del 2014 no pero por esa fecha te andará febrero marzo abril todavía eh, queda todavía queda y lo quiero tomar con calma ah, ¿no? hacerlo tranquilamente. empieza que luego ya se sabe <risa> no son buenas consejeras es que no los no dos primeros que... discos son hay un año de uno al otro no y luego con este hay un año y tres meses o sea que son no, estamos trabajando casi a un un disco por año no y en este pues sí que a lo mejor deberíamos de, de esperar un pelín más la verdad es que las costumbres han ido cambiando porque fíjate cómo en los años 60 pues los grupos se tiraban O sea, tanto el puto día claro, metidos en el estudio sacando sí. canciones mm. ahí a destajo publicando singles entre entre los álbumes mm. que, que iban sacando ese rollo molaba muchísimo y estaban todo el día ahí en el ajo en el ajo y ahora eso pues nos estila nos estila me imagino que habrá sus motivos de todo tipo eh, empezando por los económicos y Supongo. siguiendo por todos los demás mm. no porque mm. porque me imagino que que mantener un grupo con vida en estos tiempos es algo casi es una tarea casi heroica vaya o, o sí, titánica ¿no? es muy complicado la única manera de tener un de darle vida a un disco es o si vas haciendo videoclip o vas añadiendo canciones bonus track en, en, en distintas ediciones o, o si haces discos muy cercanos el uno del otro porque si haces un disco que tiene de vida tres meses ...como mucho ¿no?... ...una vez que ha hecho toda la promoción pertinente... ...luego ese disco sin hacer nada mal... Se, ...se va agotando su vida y... ...y si te esperas a sacar otro trabajo... ...estamos hablando de que... ...o lo haces pronto o te tiras un año sin hacer nada ¿no?... ...porque la gira que puede durar dos o tres meses... ...en fin... Eh, ...si la música ahora mismo es hacer muchas cosas ¿no?... Yo ...esa lectura sí la he hecho... Y bueno, y Ken Streaming filo eh, Nosotros quedamos con él en diciembre para hacer esto. Y era para ahora de tocar, ¿eh? Claro, si no, en la no, gira de para... Ken, hace dos semanas estaba en Japón. Y era <coughs> un día así, día así, día así, día así, día así, día así, día así. Sí. Un día no, día así, día así, día así. Claro. Y ahora se pone a trabajar en otra cosa. No, es que es la única. Me imagino que sea la única forma, claro. No hay bueno. otra manera. Es estar trabajando siempre. Y si no te hasta de esta manera. ahora mismo no hacen nada por lo menos si quieres estar ahí ¿no? o sea, así es como por lo menos funciona Neumann, no uh -huh. supongo que habrá grupos que funcionen de otra manera y, y hagan un trabajo, descansen y todo esto pero Neumann es un, t un grupo muy trabajador en ese sentido ¿Y tenéis El, tenéis mucha faena ahora de, de agenda, de <coughs> conciertos? o Conciertos es que venimos de hacer en tres meses más de veintipico conciertos ¿no? hemos hecho muchos conciertos, hemos tocado por toda España Ahora tocamos mañana en el Lara y tenemos de ahí un pequeño descanso ¿no? uh -huh. que, que necesitamos además ¿no? para desconectar un poco porque desde que hicimos el, el vinilo no hemos parado, pero bueno, ya se están viendo cosas para verano y algún festival y, y luego en septiembre ya tenemos conciertos, en octubre, <coughs> en noviembre, en diciembre y ahí ya sí que pararemos para poder grabar el, el nuevo trabajo, que para febrero por ahí empezaremos a meternos al ajo. Lo hagamos rápido pero bien no va mal no yo creo que no, que, no está guay. que también pues eso como comenta Paco pues es un poco es un poco lo suyo ya que estás y quieres tirar para adelante pues pues no hay otra no hay otra manera no habrá que mover forma, el cuco buscarse las vueltecillas sí, escuchamos otra canción Paco hmm. esta es de American Football bueno American Football es una joya de grupo que que lideraba eh, Mike Kinsella. Mike Kinsella ahora tiene un grupo que se llama Owen y que estuvo tocando en John of the Ark. Y es una pena, un pedazo de grupo que está en mi top 2. ¿Después de sábado. Sí, después de Sebado sí, después de está American Football. Uh -huh. Hicieron un disco en el 98, luego un EP de, de cuatro canciones, creo, algo así. Se pelearon y, y, y dejaron no. un pedazo de joya de disco que... Yo mucha gente no lo conoce y, y se lo digo a todo el mundo. Escucha este grupo, escucha este grupo. Están las canciones en Spotify y también están en, en YouTube. Hay mucha gente las la ha colgado en vídeos con la portada. Es una auténtica, una auténtica maravilla. Pues una fíjate maravilla. Que, sí. que a mí me molan Joan Farc me molan también Owen y a American Football va a ser la primera vez que los escuche. Pues, pues Así que si se, se agradece. Vas a flipar <ríe> porque en Aldear, Mike Kinsella no canta como, como en American Football. Y la guitarra eh, de American Football, la, la, digamos, la protagonista es de Mike Kinsella. Mike Kinsella tiene una manera de tocar la guitarra ff, increíble, o sea, es muy, muy, muy suyo, ¿no? Eh, o sea, no hay nadie que se parezca a él. En, en Jonathan The ya eran otros otro músicos de la otra historia. O sea, American Football yo creo que, que es una pena, ¿no? Que hicieron ese disco, luego hicieron un, un EP en vinilo también de, de cuatro canciones. Y se separaran porque es que ese grupo habría sido unos uno Sonny Judd en otro rollo, pero hubieran sido unos Sonny Judd o. No sé. Vamos una, a escucharlo. Una pelota, una a... Nuestra, no, no. nuestra primera vez con American Football por cortesía de Paco de Newman. <ríe> American Football, eh, un descubrimiento, una primera vez aquí en la Isla Me Encanta, por lo menos para nosotros. No dolorosa. No, no, muy muy, muy gozosa, todo hay que decirlo. La verdad es que nos venía a huevo porque los precedentes nos han gustado, nos molaban y, y seguiremos tirando de este, de este hilo, Paco, de American Football. Sí. A ver hasta dónde llegamos. Pues... <risa> Ya os digo, o sea, para mí fue un disco que descubrí también así de, de, de casualidad, no porque fue un disco que sí que en Estados Unidos tuvo mucha... a nivel independiente, evidentemente, mm, tuvo repercusión, pero de un grupo que duró un par de años no y enseguida se separaron. Y sí que los proyectos posteriores, como tú decías, bueno, Jonas de o Mike Kinsella, pues sí que hicieron cosas luego en solitario, pero este disco como que se olvidó. No sé por qué, me encantaría saber un poco la historia de... De, de este disco y este grupo porque qué pasó eso no porque es como si de repente no sé eh, los kings hacen un disco se separan no Y dices, pues, qué ha pasado aquí aquí ha pasado algo raro no los kings tienen que hacer muchos discos pues este grupo le hubiera pasado lo mismo no ya. tiene que haber hecho muchos discos era una magia ahí y... a veces sucede en el pop sí. este estos agujeros negros que no se sabe muy bien por qué sí. que dices se los se, no sé algo Está se eh, los en la cesta estaban en la cesta del <risa> de la Pira, sin decir adiós tenían todo todo para para tirar para adelante y para, para hacer mucha pupita en el buen sentido y y sin embargo pues se colaron por y ahí es curioso, en algún sumidero es curioso porque de, luego investigando pues bueno poniendo estas canciones por YouTube pues de repente te ves grupos que ponen las etiquetas de American Football y todo esto entonces ves grupos de ahora 20 años después o 25 años después ...que hacen, eh, no plagios, ¿no?, pero son muy, muy, muy parecidos, ¿no? O sea, son grupos que han creado luego escuela ¿no? Sí, el típico grupo oscuro, pero influyente, al final, Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y son grupos que, que no son muy conocidos... ...son de americanos prácticamente todos... ...pero que tienen la influencia de, de, de bandas como American Football... O, ...o, bueno, como hemos hablado fuera de micro, de karate... Mm. ...y que son grupos que no han influido masivamente en, en la música... ...pero que sí que a nivel independiente... ...y como grupos como American Football hay muchísimos... Sí, o sea, ...con ese sonido, con ese... ...y en, esta, y en Estados Unidos ni te ha cuento... <ríe> ...en Estados Unidos además de este palo porque... ...porque con toda esa tradición independiente que viene... De, ...pues desde los primeros pasos de, del hardcore ¿no? ...a finales de los 70 hay una tradición ahí inmensa de... Mollo. ...o sea aparte de todo lo que conocemos... ...todo lo oscuro, todo lo que quedó ahí en el, en el más absoluto underground... y hay una serie de grupos semi malditos pues yo me acuerdo no sé pienso en bands van of susans por ejemplo grupos de, que que al final resultan ser muy influyentes mm. o crean cierta cierta escuela pero luego su historia es de pues un poco de que pasan más con, con más pena que gloria no mm, y que mm. para el público son muy desconocidos o para el gran público no incluso para algunos sectores de de gente más familiarizada con el underground, pues, sí. pues hostia, pues, no sé, ya te digo a mí, American Football. Pf, o sea, ¿qué me estás contando? Idea? ¿Qué me estás contando? ¿Quiénes son? ¿Qué son estos? Anda, coño, pues. Paco, ¿tocas una canción? Claro. Pues. Pues joder, pues qué guay. Me he traído una guitarra. <risa> Vamos a aprovecharla. Tiene de todo, tiene guitarra, tiene cejilla y tiene un cacharro aquí. Afinador. Y afinador, afinador. o sea, lo tenemos todo. O sea, no nos falta de detalle. Pues cuéntanos Paco qué va a ser y para adelante cuando quieras. Pues voy a tocar la canción que abre el, el vinilo. Eh, una canción que me encanta tocarla en, en acústico por... La, la voy a tocar tal cual nació la canción porque yo me quedo mucho con, con el primer momento de, de creación de las cosas ¿no? no me gusta darle muchas vueltas, no me gusta decorarlo en exceso, no me gusta me gusta que mantenga el espíritu ese natural y, y esta es la canción que abre el disco es By Fear, Hay Love Dale, dale You need. You need to happen. So high vamos Madre mía. así Están vamos teniendo las buenas costumbres. <risa> Paco, muchas gracias. Muy bonita, sí señor. Ha quedado que te cagas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? La verdad es que este hombre tiene una voz, ¿eh, Julio? Mola. Nos ha llegado. Uh -huh. Nos ha molado. Bonita canción, además, canción idónea para abrir para abrir Un, un, un disco. disco. Para poner en situación, porque lo de By Fear High Love, si luego hurgas un poco en, en las letras de, del álbum... pues tiene bastante sentido sí y además tiene mucho sentido el, tiene mucho sentido lo que lo que significan los dos primeros álbumes de, de Newman y, y cuando hemos hecho este no sí es verdad que cuando empezamos empecé a trabajar en, en las canciones de, esta, de este disco pues me fui a vivir a Granada entonces bueno el cambio geográfico el bueno también que he sido papi hace por segunda vez ¿no? <risa> <risa> hace poco bueno, y, y todas estas cosas y el amor pues, bueno este, Es evidente que han calado hondo en mí y, y se nota un poco en las composiciones. Si escucháis los otros dos primeros discos, son muy nostálgicos, pero llegan incluso a doler, ¿no? De, de la tristeza que pueden a, acaparar. Este disco es un poco más luminoso y, y quizás, que no vais es y lo las canciones más luminosas que he hecho en mi vida. Uh -huh. Y sí, el, y el título. Eh, marca un antes y un después, ¿no? Es lo que lo que hemos ido haciendo con Niemann. Es que además tiene hasta la divisoria con con el, con el mm. símbolo este, ¿sabes? La barra este la barra aquí inclina Es que está está todo ahí. Sí. To mm. o sea, hasta aquí. by fear. Y a partir de aquí, high love. Sí. Sí. Y es así. O sea, si es que son todos señales. Sí. No sé cómo lo ves tú, ¿eh? Son sí, no, es así. O sea, es que como la, como la has descrito. Es, hay una barra divisoria ahí que divide un antes y un después, ¿no? Y, y ahora pues todo es amor y nada de miedo, ¿no? El miedo lo dejamos atrás y ahora es todo amor y... y luminosidad por una manera y Ay. a pelear por esos retoños y lo que haga falta sí, exactamente claro que sí la verdad es que <coughs> muchas veces le damos demasiadas vueltas a las cosas y, y no la están tiene. ahí, están ahí o sea, <risa> no la tiene no tiene tanta vuelta Bueno, vamos a escuchar más canciones, Julio. Lo que tú quieras, mi amor. No te pregunto, cómo, <risa> no te pregunto cómo vamos de tiempo, porque sé qué vas a decir. No, está la cosa con lo sé, yo también. Está revuelta, <risa> mi amor. Que llevamos una racha ciega. Mejor, pero, no, mejor no pensarlo. Pero sí, dime cuánto queda para que nos pongamos. Estamos en y 45 opción. minutos. Bien, 45 sin rima, ¿verdad? Consolando. Sí, por Dios. Claro. ¿Llevamos? ¿Hay, si hay o, te... ahí quedan? No, no, llevamos, llevamos. <risa> <risa> <risa> Digo que pasa el tiempo volado. <risa> llevamos, llevamos. Vale, pues no nos da tiempo a escuchar otra canción de las que nos ha traído Paco. Hmm. Vale. ¿No te parece? Bien. Eh, Pinback. Pinback. Pues otro grupazo de Seattle. Y esta, Este grupo son dos personas. Luego hicieron un grupo... Que no voy a acordar el nombre. Que no esta <risa> gente viene de otro grupo también, ¿no? En que colaboran mucho entre ellos, ¿no? Eh, Zingy, me acuerdo. Zingy con T H I N G. Uh -huh. Y, y terminado en Y, Zingy. Es otro grupazo de Seattle también, de una escena pues muy deseada y toda esta gente, ¿no? Pero Pinback se arriesgó mucho más, no, y hace un tipo de canción alucinante. Y son dos, son sobre todo el bajista no y el otro que hace las la, la bases de, la de, de la batería y mete alguna guitarra. No es un grupo muy de guitarra. Eh, uh -huh. Bueno, si lo escuchamos. Más rítmico que otra cosa. Sí, es un grupo muy peculiar, ¿eh? muy peculiar. Siguen haciendo discos y siguen teniendo giras. Hasta ahora yo tengo el Song Geek, esto que te dice la gira del grupo. Uh -huh. Y tengo puesto a Sebado, que evidentemente no tocan. Tengo puesto a, <risa> a Ultimate que si tocan. Tengo puesto a Pussy, que. tampoco tocan y esta gente no para de tocar los desde jodidos de, <risa> sí, <risa> ahí del <desde risa> año no he invitado ahí sin parar pues vamos son, a la... Y es curioso porque son como dos tíos supergrandes no con unas barbas exageradas y claro, tú no te lo imaginas que se van a sean los así cuando escuchan todo? los discos sí, que los ves más conduciendo un camión de estos que tienen el morro así sí. y, ¿sabes? y no haciendo canciones y no haciendo canciones como como, como, como las que hacen como ¿no? la que vamos a escuchar o sea es que flipa la canción <risa> esta del oro es alucinante Pues vamos a escucharla. Vamos a ponerla. ¿Cómo se titula, jurito? Loro, loro. Lo que loro. Estamos, loro claro, coño, al loro. Venga, dale. Dale, cañada. Loro, pin pin loro, pingba, pin pingba, pin el loro El loro que es el sí, eh, Pues sí que está curioso esto ¿eh? Hm. Sí, tiene su, tiene su rollo Mola mucho Y como te decía, todos los discos mmm, O sea, es un grupo que no Que no hay ningún disco que diga Bueno, aquí la han Han hecho un disco por hacer O, o, o, o, o se han pasado y no lo han hecho bien Que va, todo lo contrario, son grupos que, que Están ahí año tras año Durante muchos años haciendo cosas Muy, muy, muy bonitas nos has traído pues eh, grupos principalmente de de los años noventa finales de los 80, noventa para adelante cuando se produjo pues esa gran explosión del indie rock norteamericano mm. escuchas algo algo mal ¿o? no eh, no y, eh, no escucho sabes lo que pasa que que no escucho no escucho música Joder, no que no me cuentas no escucho música porque termino muy saturado de oírme a mí mismo termino muy saturado de, de hacer muchas grabaciones termino muy saturado de, entonces no me gusta poner la radio no me gusta no me gusta Luego los grupos que he ido descubriendo nuevos no me han gustado nada, en fin, no... Joder, entonces no, no escucho música, no escucho, no pero, escucho pero, música. Pero, pero, ¿Qué me estás contando? Sí, sí, sí, no, y no me gusta ahora ya, me lleva tantos chascos que tampoco me gusta investigar en lo que hay nuevo, nada, porque lo veo todo como muy sucedano de otras cosas que se han hecho ya. Entonces me quedo con los grupos que realmente me hicieron emocionarme, me, me hicieron sentir cosas distintas, ...y que evidentemente no tienen relación directa con mi música... ...afortunadamente, lo ¿no? que también me siento muy orgulloso, ¿no?... ...porque es muy fácil escuchar tres, cuatro grupos dentro de tu vida... ...y que ese grupo influya mucho luego en tu manera de, de componer o de cantar... ...afortunadamente no sé por qué, estos grupos que han formado parte de mi vida no... Eh, ...más que que influir en mi, manera, en mi manera de componer... ...lo que han hecho ha sido acompañarme con mis composiciones, ¿no?... ...y, y yo podría ser otro grupo más como ellos, ¿no?... Y no me gusta investigar más porque no. Lo que me he ido encontrando. que no, coño? Lo que me he ido encontrando, lo que me he ido encontrando más, más, no me gusta nada. Evidentemente hay muchísimos grupos que de los que he disfrutado muchísimo: son Youth, Pisces, en fin, hay Queen. O sea, son de mis grupos preferidos, ¿no? Pero no ni investigo ni, ni escucho música. Es algo así que a mucha gente lo, lo era raro. Lo era raro, pero no en el coche nunca llevo música, en casa nunca pongo música. <risa> pero qué grande, tío. Sí, sí. <risa> Bueno. Luego eso también es una manera de, de que no me influya nada externo ¿no? y, y, y mucha gente me dice que suena a Newman, quizás a lo mejor sea una de las claves, ¿no? el, el que no estoy influenciado por nada de ahora o, o porque estoy escuchando el disco de el disco blanco Los Beatles y me ha venido ahora toda la influencia esa, ¿no? intento influenciarme de mí mismo y tampoco intento tocar mucho yo mismo mis, mis propias canciones y experimentar yo solo mucho. Intento que sea todo muy de verdad, muy porque llevo muchos años tocando y yo creo que el hilo conductor de lo que yo he ido queriendo transmitir lo he encontrado con los años, ¿no? y a lo mejor veintipico años tocando. O sea, el hilo conductor ya lo he encontrado. Entonces ahora se trata de que de vez en cuando salgan canciones ¿no? y, y las puedo ir grabando y, y haciendo discos y ya está. Mortal. Eh, ¿Cuántos grupos antes de Newman? Eh, tuve un grupo en los noventa que se llamaba La fábrica de la luz y, y ya está. yo! Y hasta luego terminé con ese grupo en el 98, empecé con Newman, yo solo, grabando yo mi batería, yo toco la batería, tocaba el, el piano, el bajo, lo, lo tocaba todo. Hasta que ya conocí a Fernando, el pianista, y e hicimos la banda de Newman hace unos cuatro años aproximadamente. No he tenido muchos grupos tampoco. Qué Dos. bueno. Bueno, no está mal. Yo todavía no he tenido ninguno. No, yo tampoco. No tengo ningún instrumento. No. Ninguno. Ningún instrumento que no sea el tuyo, guárrete. Que no, Wey, no, que de no vez en cuando. De cuando en cuando, sí. Cuando, cuando uno se acuerda. Claro. Está ahí, te llama la atención. La verdad es que sí. Y debo ya que estamos... Bueno, eh... La verdad es que esta esta última este último speech tuyo me ha dejado flipado. Paco. La verdad, ¿eh? No, porque mira que llevamos años haciendo el programa, mira que hemos hecho centenares de entrevistas y eres el primer músico que nos dice esto. Y me dice, yo, en pues, la pues, ¿sí música tengo. O sea, bastante tengo con la mía, coño. Con mis canciones y con andar ahí todo el día liado, escuchándome a mí mismo y pensando en las canciones y tal. Y pascual. Pues me parece muy bien. O sea... es lo que hay o sea, ya está. La, para mí la música es de una forma de, de expresar lo que siento y si me hubiera dado por pintar pues pues estaría pintando haciendo lo mismo con la guitarra pero pintando entonces eh, y la música es eh, evidente que, que me encanta pero mm, para mí la música se ha convertido en algo que va conmigo y y, y no se trata de que tengas que estar escuchando música constantemente uh -huh. Sí. Sobre todo si no te lo pide el cuerpo Porque va a pasarlo más en el tiempo <risa> <risa> Eso es así. El otro día estuve en un concierto Y, y llegué a agobiarme o sea, Voy a los festivales Y no me gusta me gusta tocar en el festival evidentemente Pero no me gusta estar viendo un festival Ahí con 40.000 personas Cada claro, uno de sus y de su madre No, porque a lo mejor veo un par de temas Pero ya me quiero ir <risa> Y yo te pido el festival me... que ya me conozco yo que, que, que no me llevéis al puto festival hombre <risa> <Gente>. <risa> eh, quién te acompaña en el grupo porque sí. hay unos cuantos ahí sí. que por cierto tú has dicho me marché a Granada hace cosa de un año pero tus compadres están en Murcia sí el grupo sigue en Murcia seguimos ensayando allí el, digamos el centro del, de Niman sigue en Murcia yo lo quería así Yo vivo en Granada, pero lo, lo cual me pone mucho autobús, mucho coche, muchos kilómetros... ...para ir a ensayar y, y para los conciertos... ...y el grupo pues nada, lo tenemos de allí... ...Fernando Lillo, el pianista, desde hace ya tres años, como cuatro años que llevo con él... ...en mi mano derecha, en, en Newman... ...y luego pues está David, que es el bajista, que lo incluimos en el último disco... ...el bajo, uh -huh. porque antes le tocábamos sin bajo... ...y luego pues está le da la batería... O sea, ...tenemos una banda que lo pasamos bomba en los conciertos... Afortunadamente, ahora con, con tres discos, ya pues tenemos un repertorio bastante para nosotros, bastante chulo de tocar y, y eso se transmite luego en, en los conciertos. Y nada, ya estamos. So, ahora somos cuatro, siempre hemos sido tres, ahora sí. somos cuatro desde este disco. Julito, dime, ¿cómo lo ves? Está sonando de fondo My Switch Hong Kong. Paco, muchas gracias. No, a vosotros, a vosotros. Ha sido un placer. La me lo he verdad, pasado muy bien, ¿no? se me ha pasado la hora <risa> voladísima. <risa> eh, he aprendido y he vivido otra manera de, de hacer la radio que la, que la hacéis de puta madre. Y me lo he pasado guay. Muchas es gracias. Claro. Tiraremos de estos hilos que has tendido, mm. eh, de American Football y Pinback, eh, que os dure mucho a los cuatro eh, todo el asunto este. Y vamos hablando a ver cómo queda esa, esa versión. Ajá. Uh -huh. Y que, vaya, y que vaya muy bien, que vaya muy sí, bien. Sí. Y que siga este, esta parte derecha de la divisoria Ese high love que, que dure mucho también vale, Muchas gracias a Pulito, nos vamos Nos vamos, ya nos queda poco tiempo Estamos ya en la recta final Estamos viendo ya la bandera a donde pone final My Sweet Homecoming es la última canción que vamos a escuchar hoy Os dejamos con Newman y Ken Steinfeld Volver la semana que viene <música>